Mm-hmm. <laughs> Bajaré para comprar tu cariño Yo te daré todo lo que te he ofrecido Todo lo que tú aspiras lo consigo trabajando Del banco sacaré un millón de pesos Para darte una caja. Bien bonita, del banco sacaré un millón de pesos Para darte una casa bien bonita De lo más alto de los antes, muy bonita Le pondremos agua a la quinta y así vivimos contentos Poquito a poco te dé complacer mi vida lo que te ofrezco te lo tengo que cumplir El mobiliario lo traeré de Medellín, la máquina de coser la traigo de Barranquilla. De Bogotá te traigo una nevera para que tome fresco, cual mediodía para probarte que te quiero vida mía con placer y alegría compro una planta moderna. Después de estar tu casita iluminada, saldré a pasear por naciones extranjeras, saldré de aquí a pasear a Venezuela, de allá traigo una cadena de regalo a mi adorada, que Aruba traigo todo un almacén, te lo ponen diciendo el niño dio, de donde el Papa de Roma traigo yo, el corazón de Jesús y de la luna San Miguel. <risa> Voy contigo a Nueva York, te demuestro que si te tengo cariño. En Alemania compraré el mejor avión, un radio televisor traigo de Estados Unidos. El radio te da cuenta de otras tierras y pasarán los días bien complacida. Un automóvil compraremos en la Argentina para pasear la guajira y parte del Magdalena. Y